Hot, la jugada ya empezó, Liebles viene dominando en este encuentro de fútbol Empezaron desde abajo, ahora vienen arrasando Liebles viene dominando y nuestro equipo está rifando Y a esos otros este día les diré Ahí vienen las viernes a aplastarlos otra vez Si no me quieren creer, se los voy a demostrar Y adentro en este campo ustedes van a llorar Oye Poloyaki, si tú no tienes que asistir Pues si tú vienes al juego tú te vas a arrepentir Pues no somos el equipo que aplastaste alguna vez Hoy hemos preparado y esta vez será al Pues los vamos a quebrar Y adentro en el encuentro a ti te vamos a humillar Sé muy bien, tú te quejarás Y aunque pase eso no te vamos a soltar Nogales no saben jugar fútbol, solo a vaqueros le ganan que son un tantito peor, la contra vaquero sería un juego parejo y si se enfrentan a nosotros estaría muy disparejo, llevamos mucha ventaja sobre ese par de equipos, ya ni jueguen con nosotros el resultado ya está dicho. Somos las de Kovach y los venimos a aplastar, en la siguiente temporada nos volverán a encontrar, con esto nos despedimos, ojalá volvamos propios, ahora somos los mejores y por tanto Las tierras de Covach